hecho bueno, una derrota pero uno hablamos una vez más se demostraba injusticia del fútbol ¿no? sí pero es que este año más que nunca es que es la no puede ser no es, ni, no es normal lo que nos está sucediendo creo que otra vez hacen un esfuerzo enorme son muy superiores al rival y bueno hoy dos palos lo que nos anula que se inventa es lo que tienen también estos equipos no ...que los arbitrajes a ese nivel... Pues ...bueno, no me gusta hablar... ni ...de los árbitros... ...porque creo que él realiza un labor muy difícil... ...pero, hostias... Lo de, hoy, ...lo de hoy es... ...porque el gol el gol es clarísimo... ...es clarísimo... ...empatas... ...y no solo ya eso... ...sino porque creo que el equipo... ...está siendo muy superior... ...no... Eh, ...no es hablar de los árbitros... ...es simplemente Nacho... ...ver la realidad... ¿no? ...hoy el equipo ha sido superior eh, han, han metido el gol en, en saque de esquina ah, yo no sé cómo te queda el cuerpo después de ver que el equipo domina, crea ocasiones tú has dicho, dos palos ah, más, no se puede hacer ¿no? No, pero es todos los domingos es, es el mismo guión todos los domingos, ahora estás más tranquilo pero me molesta mucho por estoy jodido por los chavales Porque es muy complicado, domingo tras domingo, ese esfuerzo, esa actitud, ese buen juego y, y llegar al vestuario y ver que ese esfuerzo no tiene su recompensa, entonces esto no deja de ser un juego, en la vida hay muy, cosas muy importantes, pero es muy difícil domingo tras domingo levantar a, esta, a estos chavales ¿no? y a esta gente, sobre todo por el buen fútbol que están haciendo y porque creo que están que están mereciendo ante equipos con un muy buen nivel, como puede ser el Palamós ser superiores como hemos sido hoy en la mayoría de los partidos. Hoy dices uh, equipos tan superiores, uh, pero hoy el Pálamos uh, no ha demostrado aquí estar donde está la clasificación ni el potencial que tiene. No, se ha encontrado con un gol de estrategia, pero estos partidos, pues mira, eh, todo desfavorece todo. A nosotros este tipo de partidos acabas perdiéndolo y por goleada. Es lo que lo que tiene el fútbol, ¿no? Eh, estas cosas son así, el es totalmente injusto, es un deporte que no siempre gana el mejor Pero normalmente yo siempre he creído que el equipo que al final acaba jugando bien Y acaba siendo superior, gana la mayoría de los partidos En nuestro caso creo que los chavales no están teniendo la recompensa Por, por lo que están haciendo y por el esfuerzo que están realizando uh, Nacho, por otra banda uh, Recuerda hacer rápidamente y es que el próximo jueves espera el Figueras uh, Un sí. partido difícil, uh, diríamos uh, de las mismas características este de hoy, pero a recuperarse rápido, ¿no? Sí, ellos tienen un día más de recuperación a parte del esfuerzo hoy ha sido enorme otra vez, a ver, a ver cómo llegamos al jueves, es difícil mantener este nivel de, de intensidad con el que están jugando, ¿no? Y luego también recuperarlos anímicamente, porque eso sí que es todavía más difícil ver que el trabajo que están realizando a nivel de resultados no está teniendo sus frutos, pero es la yo estoy orgulloso de ellos, es que creo que están haciendo las cosas de manera sensacional es un bloque muy unido, un y bueno, espero que la suerte les cambie y, y realmente pues el esfuerzo que, que hacen tenga su recompensa. Pues mucho, de verdad, muchas gracias y esperemos que se pueda conseguir la victoria. A ti, Daniel.